CBC Radio, las 24 horas. Desde las 00, Instrumentales de Siempre. A las 6 horas, Música Cubana Variada. Desde las 12 horas, Música Internacional Variada. Desde las 15 horas, Música Mexicana. Desde las 18 horas, Música de Leyer. Desde las 20 horas, Música Rock. Y desde las 22 horas... Música romántica. Nuestra planta CBC Radio suena los domingos de 8 y 30 a 10 de la noche. Estamos sujeto a cambios. Sí, a cambios de duración e inicio de transmisiones. Matente informado. Arroba CBC Radio Pleca Online.